Buenos días. Bueno, hoy hay acciones locales en todo, en, en todas las ciudades de, de la provincia haciendo presentaciones con el reclamo de los descuentos. La verdad que seguimos teniendo una muy buena adicción a, a las medidas de fuerza, fundamentalmente porque los descuentos, evidentemente, el resultado que dieron fue más enojo porque no solo fueron indiscriminados, nosotros decimos que son ilegales, pero además fueron absolutamente indiscriminados. Hay compañeros que estaban enfermos, hay compañeros que estaban de licencia eh, por maternidad, por enfermedad, igual recibieron los descuentos, eh, sin un tipo de relación por el día. O sea, hay compañeros que se les ha descontado hasta 100.000 pesos, hay compañeros en que tenían 6 horas les descontaron la mitad del sueldo. Es eh, una... Evidentemente el gobierno definió que va a castigar a la UNTER por no aceptar la, las propuestas eh, y lo ha hecho como lo ha hecho sistemáticamente. O sea, nos amenaza, ahora entró una propuesta de presentismo, por ejemplo, la legislatura, que es una burda copia de Neuquén, por ejemplo, lamentablemente el legislador ni siquiera tiene creatividad para generar su propio proyecto, pero todo eso es una forma de decir, bueno, no paren, pórtense bien y nosotros vamos a pagarle lo que corresponde. Y nosotros decimos que primero la propuesta no es lo que corresponde, tiene que cumplir con el acuerdo paritario de noviembre, y tiene que ser una propuesta real para eh, las y los docentes además del mantenimiento de las escuelas, además de los comedores además de transporte que no están funcionando como corresponde Bueno, bien lo decías, no es la primera vez que ocurre este conflicto con el gobierno no llamando a paritarias a los docentes en el transcurso de los últimos días si sí ha llamado a otros eh, gremios bueno, un poco cuál es la respuesta y cómo creen que se va a dar justamente este marco eh, paritario que están pidiendo entiendo para antes del receso Sí, nosotros hemos dado muestras de voluntad de diálogo siempre y planteamos que, bueno, pudimos esperar, eh, fuimos yendo a todos los ámbitos paritarios, logramos en algún momento revertir algunas medidas, eh, pero bueno, estaba claro que tenían que hacernos la oferta para junio de lo que correspondía de los 30.000 pesos que tenían que pasar al salario eh, desde noviembre. Pusimos ese planteo, nosotros decimos la posibilidad de, de evitar una medida, la continuidad de las medidas de fuerza después del receso es que el gobierno en esta, en esta semana nos llame. Eh, nosotros lo que observamos es que al resto de los sindicatos no solo les ha llamado sino que también les ha hecho una propuesta, entonces entendemos que tiene la posibilidad de llamarnos a nosotros medidas a seguir en el caso de que no sean convocados a una mesa paritaria nosotros planteamos que plenaria de secretarios y secretarias generales está en alerta y movilización vamos a esperar esta semana a ver si hay una convocatoria si no eh, nos reuniremos y ya el congreso definió que si no hay no hay ningún llamado ni convocatoria eh, vamos a definir el no, el, el no inicio de, de, después del receso Te agradecemos muchísimo y seguiremos al tanto. como sigue un poco la movida hoy? Bueno, hoy seguimos acá, vamos a hacer las presentaciones, tejimos las presentaciones generales. Ayer habíamos hecho todas las presentaciones judiciales que corresponden y al reclamo a trabajo para que sea equitativo, porque así como nos sanciona a nosotros, que sanciona el gobierno por no cumplir el acuerdo paritario. Y hoy lo que vamos a hacer es la presentación por los reclamos indiscriminados eh, en todas las coordinaciones.